Los animales fueron imperfectos, largos de cola, tristes de cabeza. Poco a poco se fueron componiendo, haciéndose paisaje, adquiriendo lunares, gracia, vuelo. El gato. Solo el gato apareció completo y orgulloso. Nació completamente terminado, Camina solo y sabe lo que quiere. El hombre quiere ser pescado y pájaro. La serpiente quisiera tener alas. El perro es un león desorientado el ingeniero quiere ser poeta, la mosca estudia para golondrina, el poeta trata de imitar la mosca, pero el gato quiere ser solo gato, y todo gato es gato desde bigote a cola, desde presentimiento a rataviva, desde la noche hasta sus ojos de oro. No hay unidad como él, no tienen la luna ni la flor tal con textura, es una sola cosa como el sol o el topacio y la elástica línea en su contorno, firme y sutil, es como la línea de la prueba de una nave. Sus ojos amarillos dejaron una sola ranura para echar las monedas de la noche. Oh pequeño emperador sin orbe, conquistador sin patria, mínimo tigre de salón, nupcial sultán del cielo de las tejas eróticas, el viento del amor en la intemperie reclamas cuando pasas y posas cuatro pies delicados en el suelo, Oliendo, desconfiado de todo lo terrestre Porque todo es inmundo para el inmaculado pie del gato O fiera independiente de la casa Arrogante vestigio de la noche Perezoso, gimnástico y ajeno Profundísimo gato Policía secreta, secreta de las habitaciones Insigne de un desaparecido terciopelo Seguramente no hay enigma en tu manera Tal vez no eres misterioso Todo el mundo te sabe y perteneces al habitante menos misterioso. Tal vez todos lo creen. Todos se creen dueños, propietarios, tíos de gatos, compañeros, colegas, discípulos o amigos de su gato. Yo no. Yo no suscribo. Yo no conozco al gato. Todo lo sé. La vida y su archipiélago. El mar y la ciudad incalculable. La botánica. El gineceo con sus extravíos el por y el menos de la matemática, los embudos volcánicos del mundo, la cáscara irreal del cocodrilo, la bondad ignorada del bombero, el atrabismo azul del sacerdote, pero no puedo descifrar un gato, mi razón resbaló en su indiferencia, sus ojos tienen números de oro.